que sea lo que es conversaciones con Liliana Otaviano los martes a las 20 horas por Radio Cármese Yo soy Taviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la Operación Técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Carmes en la ciudad de Toái. Hoy con una conversación que, que inicia un poco retrasada porque nuestro invitado sigue de festejo, sigue celebrando. y Ya está acá en el piso eh, y les doy las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Habita una esquina emblemática de la Santa Rosa Artística. Es bailarín, coreógrafo, docente y creo que también músico. Vino a conversar con nosotras Pablo Ruggeri. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, te faltó básicamente cara dura. ¿Vos decís? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien muy contento. Bueno gracias por haber venido y no, gracias por la invitación y eh, en la presentación eh, no dije porque va a ser motivo de este brindis que te voy a proponer con arunco este vino pampeano por donde se no, se lo mire eh, vino que produce Juan pablo moroli a la orilla del río Colorado en el sur de la pampa y el, el brindis va a estar por propuesto por el, los 30 años del salitral por 30 años de, de danza de compromiso estético y también político Así Vamos. que salute por esos 30 eh, ¿Cómo estás? Muy bien Pablo, eh, el tango dice que 20 años no es nada uh -huh. ¿Qué son 30 años en el salitral? Y un montón y nada, qué sé yo <risa> eh, Un montonazo creo que, creo que me di cuenta el domingo a la mañana Ustedes estuvieron celebrando en una puesta en escena sí, sí. el sábado en el Teatro Español, con un teatro colmado. Sí, sí, sí, porque yo me agarro como una emoción antes de, del espectáculo porque estaban bailando el grupo Alpargata de Diamante, uh -huh. donde baila Antonio, el, el más chiquito nuestro. Más chiquito que me saca media cabeza, pero... Más chiquito que tiene es adolescente. Eh, 16, ah, sí. Ah, por eso. O 15, ah, no sé. Sí, <risa> <risa> te olvidaste. Sí. <risa> Este, pero en ese momento, uh, me agarró como una emoción, salí rajando para el camerino y cuando llego, igual, ah, lo emocioné con las lágrimas, y la rusa. Dale, dale, no te puedo explicar lo que me dijo después. Y me pegó una una leve palmadita y me mandó para y el escenario. Y te mando otra vez al escenario. Y después, claro, ahí me di cuenta en el escenario que, que había que sacar el show. Mm, claro. Y, y entonces, este, había que ser artista y no padre. Miré poco. Claro. Miré poco. me, claro. me, me puse más en cabeza de productor, ¿viste? Uh -huh. Y Y entonces era, miraba lo necesario cuando veía que me iba a salir. Eh. Bueno, un poco nos estás contando esto que me interesaba que, que conversáramos. Eh, ¿Qué es esto de, de este festejar 30 años de, de esta academia? Mm. y Pero también de un proyecto familiar, ¿no? Sí, nosotros cuando nos venimos con Alba acá a La Pampa, vinimos para armar nuestra familia. Para armar nuestro proyecto, para contar las cosas que queríamos. Porque en ese momento, que no es el momento actual... La, digamos, como que la, la opción que tenías era meterte a laburar en las casas para turistas. A ver, nuestro ciclo claro. en el Balé Nacional ya estaba terminado por distintas razones, y el proyecto era ese, ¿no? Y si cuando pensamos quedaban, en armar si familia... se quedaban en Cava, era trabajar era, esto, como estás diciendo, sí, para turistas. Para turistas, sí. los uh -huh. espectáculos, uh -huh. estos que se arman para de gira para salir al exterior uh -huh. y... Y era definitiva hacer lo que otros querían. Y como con la rusa siempre fuimos medio rebeldes con eso, entonces este fue que decidimos que nos teníamos que venir para acá. Y sí, y Alba me dijo, tenemos que ir a La Pampa porque está todo por hacer, y bueno... Y, y bueno, en realidad eh, yo pensaba... Hay, ahora hay como un enorme auge de, de las peñas, de mm. la pampa, para mí ahora en este tiempo, que ya lleva un par de años, no no digo que sea ahora exactamente aquí y ahora, eh, pero ha venido desarrollando un proceso que uno veía en otras provincias como más adheridas, el, el folclore sí. como a cierta abajo del escenario, digo yo no necesariamente para un acto, para una para un espectáculo, y esto ahora se ha ido, me parece que se ha masificado un poco esto de que los jóvenes van a las peñas a bailar, jóvenes y no tan jóvenes. Mm. Y siento que ustedes han abierto un camino, han sido un tanto precursores en esto de la danza no es solo para bailar arriba del escenario. La tuvimos a Mercedes Pérez en el mm. primer año sí. de conversaciones y también digo hablábamos de sí, esto. Sí, sí. sí, siempre hemos trabajado así, porque a ver la idea... Una cosa, nosotros siempre hemos tenido como dos proyectos, ¿no? El proyecto escénico, uh -huh. o espectacular, digamos, y el proyecto popular. Exacto. Y el proyecto popular siempre pensada la danza folclórica como la danza hoy. Uh -huh. eh, ir al pasado para anclar en las raíces, en los orígenes, uh -huh. en esas cuestiones, pero no ir al pasado con la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, Uh -huh. o con esa cuestión media pintoresca, ¿viste?, de que no, nos vestimos de gaucho y de uh -huh. paisana, y, y qué sé yo, no, siempre tuvimos como otra mirada sobre eso. Y, y pensando que nuestro folclore, si por algo ha llegado hasta hoy, ha llegado porque creo que ha tenido esa capacidad de amalgamarse y de fusionarse Y, y eso le permite al folclore, a veces con estilos que nos gusten más o que nos gusten menos, desde lo musical, por ejemplo, o de la danza misma, eh, seguir existiendo. Uh -huh. Porque creo que de alguna manera toda manifestación artística popular uh -huh. que no se transforma en un medio para que la, un, un pueblo se pueda expresar, eh, desaparece. Y nosotros en nuestro repertorio, digamos popular en cuanto a la danza, la música y en cuanto a los géneros ¿no? uh -huh. tenemos muchos que han desaparecido algunos que vuelven porque son rescatados eh, pero bueno, nosotros creemos que la manera de intervenir la danza es, es eh, suena medio raro, suena medio culturoso lo que voy decir, pero como de calentar el estereotipo ¿no? eh, acá tenemos durante mucho, acá se desarrolló en la Argentina un método muy eficiente para transmitir la danza folclórica, pero pensado en un momento donde la el, el, el paradigma didáctico era la, la didáctica industrialista claro. entonces, así como se fabricaban tornillos todos iguales, toda la sociedad tenía que bailar exactamente igual uh -huh. las palmas, la vuelta entonces se armó un sistema medio copiado de la danza clásica francesa ya uh -huh. en 1500 y, y entonces se se hizo muy, un buen método de enseñanza, muy estable, uh -huh. pero no incluía todo lo que tuviera que ver con la expresión popular. Uh -huh. Y no lo tenía, de hecho, eh, se proponía refinar eso, volverlo más elegante, uh -huh. volverlo... De hecho, la, la didáctica se le llamaba... Fulcro elegante. ¿no? Y entonces este era sacarle todo eso que, que se consideraba grotesco, uh -huh grotesco en este... ideal sarmientino. Sí, y, te iba a decir, claro. Y Blanco, y... europeo. Sí, mm -hmm. la paisana, una mucamita mm -hmm. que mm -hmm. esperaba el gaucho con la pava mm -hmm. y tenía el rancho... Mm -hmm. eh, el piso de tierra bien barredo. El piso de tierra con el porcelanato y todo mm -hmm. eso. Entonces, este no se incluyó todo lo que era la creatividad popular. Eh, ¿Qué sé yo? Yo siempre cuando hablo a veces con los estudiantes de profesorado de danza, donde en el CREAR, que yo también doy clase ahí, sí. y, y con Alba hace años lo charlamos en casa, eh, sería como pensar, imaginemos que no se bailara más cuarteto cordobés uh -huh. o cumbia santafecina. Uh -huh. Y en 100 años alguien recopila una pareja bailando cuarteto y una secuencia de pasos a los que se acuerda, ¿no? Y como se acordó eso, decimos que el cuarteto era solo eso que hacía esa persona. No, cuarteto es otra cosa. Uh -huh. Es un espacio, un territorio donde todos podemos jugar nuestra creatividad y donde casi te diría está todo permitido hasta no uh -huh. hacer paso de cuarteto. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, recuperar eso y darle un sustento metodológico y didáctico eh, siempre fue nuestro objetivo. No. pienso escuchándote que vas diciendo cosas muy interesantes eh, eh, eh, como un proceso político no de la, en la danza sí. de haberla lavado de haberla de haberla dado sí. cierta pureza de haberla transformado en algo eurocentrista, e eurocentrista no, y que en cierta medida fue perdiendo esa picaresca que cada danza tiene por el proceso creativo es que por... si vos querés matar algo lo mejor que puedes hacer es estereotiparlo claro y y a veces yo veo cosas muy muy estereotipadas en el movimiento tradicionalista. Uh -huh. ¿no? Sí, y esta esta tensión me, lo que vos vas contando, bueno, me aparecía esto, ¿no? En algún momento yo pensaba, bueno, la danza se enseña o se transmite. Vos dijiste transmitir la danza. Para mí uh -huh. cuando se transmite en este concepto de transmitir, uh -huh. además de el saber propio de de, de de cada danza tiene para bailar y, y hacer esa coreografía, en el transmitir también se transmite el sentir. También se transmite esa pasión, la sensibilidad uh -huh. con la que se baila. En el enseñar lo, lo lo asemejo más a esta a lo más técnico, es decir, bueno, depende de lo que uno entienda por enseñar. ¿No? Uh -huh. Hay muchas um, miradas sobre qué sí, es sí, enseñar, claro, ¿no? y depende de la función del docente, del maestro, sí, de la maestra, sí, sí, seguramente, yo creo que pero... depende de la mirada es es todo, ¿no? Y creo que el posicionamiento político. Eh, uh -huh. eh, a, a mí me, me cambió mucho conocerlo a, a Chúcaro. Chúcaro era profundamente peronista y en, eh, en, en toda su concepción del arte. Y eso a mí me cambió mucho. Yo venía más de la Escuela Nacional de Danzas con una mirada... No sé, si lo, lo pongo político, más radical. Más purista. Pro, purita, claro, más purita, purista. Y entonces a mí eso me me cambió mucho, mucho, y conocer la Alba, ¿no? Este... ¿Vos lo, lo, lo ubicás en un mismo lugar? Porque, bueno, eh, también estuvo Alba acá, y ustedes esta historia la han contado muchas veces, ustedes se conocen en el Valle Nacional. Nacional. Sí, en sí, el Valle Nacional, sí. Eh... Al que yo voy, pues cuando yo fui, yo entré al Valle Nacional y me echaron de la Escuela Nacional de Danza, yo era Bedel. Me echaron, literalmente, me dijeron, no vengas más. ¿Por qué te echaron? Porque me era ir, era como que había jugado en River y me iba Ah, claro, eh, claro. Bueno, sí. Bueno, eh, eh, en muchas disciplinas, y no solamente en las artísticas, se juegan esto pero de... Pero ya empleado, ¿me sí, entendés que sí, era empleado? Sí, no, pero en muchas disciplinas no, se jugaba. ¿Y ahora sigue siendo así? ¿O no, ahora es más permeable cambió, esto? No, cambió un montón. Claro. Cambió, pero un montonazo. Porque además forma parte de la riqueza, de Nacional, claro. Empezaron a estudiar. Y así, forma parte de la riqueza tener distintos varios maestros sí, de distintas supuesto. vertientes. A mí la Escuela Nacional me aportó un montonazo. con Cuando yo pude eh, entender cuál era su mirada política, me di cuenta que había mucha información muy muy buena, pero que tenía que procesarla desde este lugar que a mí me interesaba. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo fue...? Eh, Bueno, voy a empezar por el chúcaro porque lo no. nombraste. ¿Cómo fue ese encuentro con el chúcaro? ¿Cuántos años bailaste con él? Sí, eh, poquito, porque chúcaro ya estaba muy grande. Claro. Tenía 70 años y falleció en 74. Nosotros nos vinimos y falleció y no eh, Y un encuentro raro, raro, porque él no venía mucho a los ensayos, estaba poco tiempo con nosotros, pero cuando estaba era genial. Claro. Sobre todo porque te enseñaba todo con imágenes. Entonces me rompía la cabeza. Ajá. otra cosa que yo no podía entender era que era como cuando estaba el maestro, porque cuando estaba Norma no, Norma era distinta, Norma venía de la escuela del Colón y cuando claro. se, el maestro falleció, que la amábamos a Norma ella tenía otra estética, uh -huh. a los 3-4 años ya los bailarían todos iguales, toda la barba uh -huh. igual, claro. todo era como más más claro. ejército eh, por más que era muy comunista, era... Eh, en cambio Qué estaba... encuentro es entre un peronista y sí, un comunista sí, ¿no? en nada, la danza Hermoso, ¿no? pero hermoso, hermoso pues, claro Aparte nosotros con Alba éramos muy amigos de Norma Hasta cuando nos habíamos ido íbamos a cenar a la casa, nos reíamos mucho Era una persona divina una persona Bueno, divina. Alba acá nos contó que Norma eh, le decía que le había robado un bailarín Sí, sí, sí, bueno, Chucarro la quería más a Alba que a mí Y mí me quería más Norma, sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. Alba contó una, una historia hermosa que el chúcaro le dijo algo así como eh, que siempre tuviera un, pre, un pie en el estribo sí, por si Sí, sí, hay... es más, le decía, usted tiene que hacer feliz a muchos hombres antes que a éste. <risa> ¡Amé! Sí, sí, sí. adivina. Personaje. Personaje. ¿Qué total. te dejó el chúcaro en la danza y afuera de la danza? Eh, me dejó eso, esa mirada, ¿no? De pensar artísticamente en imágenes, de que no me comiera el viaje que lo que leía en un libro y que había escrito una persona que no era originaria de ahí, sino uh -huh. que era alguien que venía con una mirada europea a, a escribir sobre esa gente y a decirnos cómo eran, que había que ir al territorio. Uh -huh. ¿No? Eso. eso y, y una mirada muy muy muy, muy criolla del asunto. Yo que vengo de una familia con muchos inmigrantes, si bien tengo una abuela que es hija de originario, el resto eran todos los tanos, una mezcla rara sí sí eh, a mí me aportó eso ¿no? que había que leer que había que leer muchísimo eh, eh, sí. eh, están festejando los 30 años de, de este proyecto que bueno que para muchos habrá sido una locura hace 30 años eh, ¿Qué te va dejando el encuentro con las camadas de, de, de estudiantes de que pasan y de gente que quiere bailar, que quiere acercarse a la danza en estos 30 años. Así como el chúcaro te deja eso en tanto maestro, ¿qué te uh -huh. va dejando a vos el encuentro con con los, ap los aprendices? Sí, lo, pasa que con, se da algo muy especial. ¿no? Eh, si viene gente que viene y está un tiempo y después no está más, hay un montón que están hace añares y, y ya somos amigos. Claro, eh, hay una comunidad. hay una, Hay como una suerte de de comunidad, ¿no? de gente que se cuida, que se quiere, que se llama, que se atiende, uh -huh. eh, que a veces nos vamos de vacaciones, que a veces uh -huh. es, es como una gran familia, me parece el Salitrán, uh -huh. no Una gran familia y el otro día mirábamos una foto de mi hija Margarita con Lucas y, y, y se han criado todos juntos. Claro. Eh, ¿Tus tres hijos bailan? Sí, los tres bailan, algunos, Margarita, bueno, sí, está estudiando danza y allá en Buenos Aires, Antonio eh, volvió a bailar, porque el año pasado yo lo había echado, y este año volvió. este Quiere zapatear, está muy entusiasmado, y Labriano bailó hasta que se fue a estudiar en la universidad, y, y ahora volvió y volvió a bailar para los 30. Ah, volvió a bailar también sí, para sí, los 30. Sí, sí, sí contanos cómo fue eso, ese escenario, ese teatro, cómo, cómo pensaron esa celebración, eh, estaba el grupo Iraupén en vivo, mm. eh, también estaba la orquesta de tango, eh, ¿cómo fue? Mira, lo que hicimos fue, en en el caso de los músicos, llamar a muchos músicos con los que nosotros hemos a veces colaborado, que hemos uh -huh. hecho trayectorias juntos, eh, algunos no contestaron, Eh, otros son ricos y famosos ahora y bueno, no, uh -huh. y no se acuerdan eh, otros tenían compromisos no podían eh, y bueno y, y pudieron los, los queridos amigos de la FAITO, donde yo también hay toco el bandoneón sí. y, y, y los muchachos de Iropen, que son unos divinos también que los amamos y bueno, y ellos se sumaron y obviamente dos presencias muy importantes ¿viste? porque uh -huh. Sí, y en vivo, la en orquesta vivo. Aparte, es otra cosa. Y eh, nos pudimos dar el gusto de que, de, de que muchos de, de los bailarines que vienen a estudiar tango salón pudieron bailar con la orquesta, ahí claro, en el sí, escenario. Claro, claro. ¿No? Que era algo que queríamos que hacer con Alba, y que algunas veces nos da medio pudor, porque como uno toca también en la orquesta, te da como una cosa de decir, bueno, este viene toca, y ahora quiere que todos bailen, entonces uh -huh. yo trato de ma manejarlo medio con, uh -huh. con cuidado para que no se mezclen las cosas, ¿no? Eh, y después, bueno, sí. eh, buscan, buscar, eh, digamos, determinadas puestas en escena que, que, que nos parecían realizables, porque este festejo iba a ser el 13 de abril, pero bueno, este año pasaron unas cuantas cosas, y entonces este, eso no, no, no, no estábamos emocionalmente preparados para hacerlo. Claro. Y cuando retomamos, y, y, y entonces, bueno, vimos a ver qué era, qué era lo posible, Primero teníamos mucho miedo, dijimos nos vamos a llenar de, de una hora, cuando juntamos todo lo que habíamos pensado y habíamos convocado y habíamos empezado a ensayar nos asustamos, porque duró dos horas, casi tres, sí. y teníamos miedo que fuera muy largo. Uh -huh. Pero bueno, parece que les gustó porque todos dijeron que se les pasó volando, así que funcionó. Eh recién pensé, hablabas de las coreografías entonces ustedes eh, en general trabajan co coreografías temáticas ¿no? de sí. los espectáculos tienen mm, todo digamos están todos como hilvanados eh, las, las distintas coreografías para decir algo ¿no? mm. para dar cuenta de, de una puesta en escena con un sentido eh, ¿Cómo las piensan cómo se da ese momento creativo cómo se va gestando lo hacen entre los dos juegan lugares diferentes mm. mira Cuando me preguntabas que me había dejado chúcar era eso, uh -huh. ¿No? si usted va a bailar opine, eso siempre Ajá. nos decía el maestro. mira vos, eso. qué democrático, sí, no se sí. da en todos lados no, eso. No, pero aparte que él era fantástico, porque nosotros trabajamos mucho como, como nos enseñó él, no uh -huh. esta idea de que él nos tiraba lo que quería hacer, nos daba unas consignas, nosotros empezábamos a investigar y él a partir de lo que investigábamos elegía Y entonces aparecía la coreografía. Y la coreografía aparecía con un poco de cada uno de uh -huh. nosotros. Yo, todavía nos encanta ver coreografías de la época de, de, de, de Chúcar y ver que hay movimientos que hemos puesto eh, nosotros. Claro. Hay un cachito de uno que está claro. ahí, ¿no? Y eso nos gusta, eso pasa en el salitral. Cachitos de, un, de, de, de, de los estudiantes... Eh. Como un collage, digo, la como danza un como, un como, un como un collage también, ¿no? ¿no? Que ¿No? tiene un poquito como un collage, de que no es Y como movimiento que ponemos nosotros también, ¿no? Después el lugar de, de cómo nacen las obras, eh, Alba es más narradora porque Alba escribe muy bien y entonces este generalmente cuando nacen desde la escritura ella es la que más escribe. Ese pasado por las letras. Sí, <risa> sí, sí, es muy fuerte. Cuando vienen del territorio de las imágenes a veces es más mío. Uh -huh. Y en la en este espectáculo había de, de, de los dos. Claro. Eh, y siempre uno colaborando con el otro, a veces los dos a la par, a veces uno con la idea y, y el otro atrás este uh -huh. a, aportando la imagen claro. o resolviendo determinadas uh -huh. cuestiones ¿no? uh -huh. eh, yo por ejemplo para el vestuario soy un inútil total y todo eso siempre se pobre, se ocupa Alba y reniega Alba con eso uh -huh. ahora cuando se trata del tema de construir cosas y ando yo con toda la herramienta y Y fabricando cosas y viendo a ver cómo se resuelve tal efecto o tal cosa, es como más mi territorio. Claro, claro, como que van ahí compartiendo. Sí. Eh, cuando cuando piensan en, en, en estas coreografías, eh, ¿qué es lo que te inspira? En el caso tuyo, porque estamos hablando con vos, ¿qué te inspira? O, o qué bueno, que los inspira, tal vez sea difícil que lo puedas decir solo por vos. Y raro, mm. raro. A mí siempre me salen más fácil las coreografías cuando me las encargan. Ajá. Uh -huh cuando viene alguien me dice, che, tenemos que hacer tal cosa pero oh, hay que hacer tal cosa plum ahí funciona cuando quedo solo me cuesta un poco más uh -huh. la hoja en blanco, digamos, hoja en blanco me cuesta como... un poco más, me parece que todas las cosas son medias triviales entonces uh -huh. eh, me agarra como un desvalor de lo que voy a decir o lo que voy a opinar y cuando me dicen, no, mirá, necesitamos que, que hagas tal cosa eh, funciona eh, de hecho muchos de los, de los espectáculos han salido así claro, claro Eh, Otros no, ¿no? Otros a veces este surgen de, de la charla eh, Nosotros, sobre todo con los grupos de los nenes Hemos uh -huh. trabajado mucho eh, Que las historias fueran co-creadas desde, desde la dramaturgia, digo ¿eh? Con los estudiantes Entonces, de la charla, bueno, ¿qué les gustaría este año? ¿Dónde andan? Y andamos con tal cosa, ¿cómo podría ser? Y ahí empezamos aportando un poco nosotros, un poco eh, los bailarines y entonces va tomando forma, ¿no? De hecho hoy estábamos con los más chiquititos este haciendo nuestro picnic. Ahora los grandes seguramente ya están estos desgraciados ya deben estar comiendo y chupando algo. ¿Y no te están escuchando, decís vos? Sí, sí, yo creo que sí, porque <risa> Alba andaba viendo a ver cómo resolvía poner un parlante no sé. Este eh, estábamos con los nenes, ya los nenes empezaron a tirar Eh, con una canción Porque claro, seguramente han estado Porque siempre están, viste que los, los nenes tienen, son una esponja Sí, claro Y esto ya han visto que nosotros hemos usado O alguien les contó que usamos en el cuento de la escuela El tema de, de, de del colegio de la película Pink Floyd uh -huh. Que le pusimos um, un bombo atrás claro. Y que le metimos un 6x8 ahí en el 2x4 Y estos ya vinieron con un tema de una película Ah, míralos Y entonces podría ser un malambo que fuera Bueno, dale Eh, esto esto que vas relatando me lleva a, a pensar eh, en esta forma de producir eh, la, la, una coreografía, de pensar una escena para bailar, y, y eh, trabajada de esta manera, eh, digo, bueno, ¿cuánto se proyecta eh, de las, no puedo dejar de pensar en esto, de las subjetividades eh, de, de, de ese grupo, no. de la época? Sí. Y hasta, digo, pienso en la danza como un lenguaje artístico, Eh, lo que se está diciendo en esa coreografía que digo, bueno, los niños las niñeces, las adolescencias deben transmitir mucho de lo que les está pasando cuando el sistema es ese, sí sí, sí, claro, en este en esta sí, forma de sí, pensarlo sí, sí, sí. bueno, nosotros, por ejemplo el, el, el, el cuento de Era por ahí, que se hizo el otro día en el teatro que lo bailó el grupo de, de adolescentes tienen 14, 15 años y lo hicieron cuando tenían 8 Claro. Y una de, de, de las nenas, en su momento, eh, planteó que la estaba pasando horrible en la escuela Porque quería jugar al fútbol y nadie la dejaba uh -huh. Hace 8 años, 6 años Estamos hablando años, claro. del año 2017, por ahí, uh -huh. 18, por ahí Y entonces bueno empezamos a trabajar esto de qué pasaba qué en la escuela, ¿no? Y sí, porque me pasa eso. Y digo, bueno, chicos, miren, a, hay una película que se llama The Wall, donde hay una, una, una escena, pero vamos a ver sola esa escena, porque es una película muy fuerte para los sí, de claro. 8 o 9 años. No, cuando vieron la escena les encantó, la, la fábrica, ¿viste? Cuando, sí, cuando vienen con los pupitres entrando, que van entrando y, y salen. con la picadora de carne. Ah, robot. Entonces sí. ahí aparece la idea del robot, la idea del profe robot, y ese espacio de felicidad que tienen los nenes. Y, y entonces le preguntamos, ¿cuándo son felices ustedes? En el recreo. Bueno, entonces el recreo es el espacio de la felicidad y si fuera un color qué sería son muchos colores por eso tiene una remera de cada color eh cuando se termina cuando se ponen en el guardapolvo mm. entonces ahí todo el mundo se todo se robotiza y en un momento bueno eso empieza a dar mal mm. ¿no? Y entonces de repente ese profe robot pierde el control sobre los estudiantes, los estudiantes se rebelan, bailan un triunfo, que es claro, la danza del triunfo, del triunfo y los estudiantes consiguen sacarle el delantal al al profe Y el profe, resulta que también tiene una remera, pero que es un son un montón de colores. Para que, que dijiste del triunfo, porque me parece interesante también que para mí para aprenderlo yo y para que en paralelo la, la audiencia, puedes contanos cómo cómo surge el triunfo. ¿Como danza? Sí, como danza. ¿En qué contexto? Bueno, me parece súper interesante pensar Mira, las danzas el, en el contexto el, también. El triunfo siempre se dice, porque ¿qué pasa? Cuando se recuperan los triunfos ya no se bailaban los triunfos. Quedó una pareja, lo uh -huh. encontraron bailando. Si bien se documentó en varios lugares del país, fue una danza muy popular, eh, porque hay danzas que se bailaron solamente en un lugar, uh -huh. pero danzas que estuvieron de moda en el país, como hoy estuvo el reggaetón, qué sé yo. Claro, claro. Y... La diferencia es que no había internet, viajaban en carreta, pero viajaban igual. Y el triunfo se dice que era una danza que se tocaba después de los combates. Claro. Eso es lo que se dice. Claro. Como el, ver, te podría, como el mito, digamos. Sí, sí, sí. sí <risa> después, si sí. es real o no, uh -huh. es, es una mezcla de cifras, eh, tiene un momento, de, tiene una estructura rara el triunfo, ¿no? Tienen frases de seis compases, ¿no? y tiene el acompañamiento de la cifra que se parece mucho al del malambo sureño antiguo. Eh, eh, hay un triunfo más norteño, uh -huh. que es más, mm, más rápido, un triunfo más del sur, más, más tocado sur. con guitarra. Acá en la Pampa, provincia de Buenos Aires también tiene, ¿no? un sí, eh, uno de propio, Aires. digamos, con una Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que con la con lo que es nuestro folclore Pampeno hay una serie de equívocos bastante importantes uh -huh. a nosotros siempre se nos emparenta con un montón de folclore que es de la provincia de Buenos Aires claro. acá, cuando se tocaba ese folclore que estaban los pueblos originarios claro, claro. entonces este acá yo escuché un solo triunfo folclórico-folclórico en, en el relevamiento de Bersilia Moreno Cha que fue una musicóloga que hizo un estudio en el año 1973 y y el triunfo que toca el paisano es invailable. Ah, mirá. Pero es normal, porque eh, los músicos uh -huh. de los pueblos, antes o de los parajes, eh, tocaban a veces una sola melodía, y esa uh -huh. melodía le cambiaban la letra o le cambiaban la rítmica, y con la misma melodía te tocaban el triunfo, pero te tocaban un escondido, y te tocaban cla porque si les calzaba, funcionaba así. Uh -huh. De hecho, hay muchas danzas que a veces se cree que es la misma danza, Porque la melodía es casi la misma. Por ejemplo... El pala, -pala con la ruguita, Ajá. con la lorencita, son muy parecidos. Ajá. ¿No? ¿Y, ¿Y cuál es tu tu danza preferida para bailar? No, eso son va, unas cuantas. Una cuanta. Son unas cuantas. ¿La samba? Sí, y bueno, samba que bailamos mucho con la rusa. peligrosa. ¿Sí? Has dicho a por a ahí no que es peligrosa. ¿Eh? Preciosa la zamba que bailaron el, el sábado. Bueno, se agradece. <risa> sí, muy bella, muy bella. Y bailar con esos muchachos también es muy lindo. Uh -huh. Es muy lindo, yo la cantan tan lindo que... Pero sí, de, de, de, debe tener su peligrosidad. Y si me vas a elegir, elijo una zamba lenta. Lenta. ¿La del sábado era lenta? Sí, era lenta. Era lenta sí, sí. A mí me gustan más las lentas. Claro. Porque claro. la zamba rápida es linda, pero la zamba lenta te permite ir rápido y lento. Sí. Uh -huh. Eh, tiene como, como otra profundidad, será porque somos más del sur, ¿no? Uh -huh. eh, se parece más a la huella. Claro, ¿no? claro, claro. Estamos conversando acá con, con este eh, bailarín, Pablo y bailarín, coreógrafo, eh, uno de, de los fundadores del de, de Salitral, que está en Academia de, de Danza, que está cumpliendo 30 años. Y que cuando volvamos después del corte musical, voy a recuperar algo que dijo que dijiste recién, que hiciste una diferencia de, de, en este proyecto del de Salitral, como eh, digamos eh, lo que es el folclore escénico, o la formación o, o la transmisión del folclore escénico y la transmisión de, de un folclore popular. Y me parece que ahí hay una coordenada política muy interesante también para, para pensar la danza. Vamos a ir a la primera pausa musical con Cola de Amor de León Gieco.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 Conversaciones. Con Liliana Otaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pablo Ruggeri y escuchábamos esta canción de León Gieco que dice, y con un sueño en un lugar que esperará. que ¿Qué sueño eh, te anda esperando en algún lugar? <risa> ¿Qué pregunta? ¿eh? <risa> me tiraste con de todo. <risa> me tom viste, tomé, la, tomé impulso sí. cuando me a León. Mirá, qué sé yo. Yo el... tengo, porque digo, eh, hay momentos que siento que, que hay sueños que nos están esperando mm. y hay otros en los que nosotros esperamos a que algo de esos sueños sea posible soñar. digo También para que, para que un sueño se pueda desplegar tiene que haber un contexto que que acompañe que lo haga propicio que genere las condiciones de posibilidad para que ese sueño se, se materialice ¿no? Sí, Pero no imagino te imagino que debes seguir soñando no sí, soñamos todo el tiempo todo el tiempo yo creo que uno de los sueños nuestros sería poder terminar el espacio de salitral para que se para poder empezar a, a producir cosas en el salitral no que es el sueño que venimos trabajando hace muchísimos años, casi que desde que nos vinimos acá. ¿A qué te referís terminar? Y, y, y... nosotros, por ahora, el, sal, el Salitral funciona como un espacio para el encuentro y la formación. Uh -huh. Nosotros queremos que ese espacio se transforme en un espacio de, de reuniones, de milonga de uh -huh. peña de recitales. ¿En algún tiempo funcionó? al Sí, estuvimos rock. ahí por arrancarlo. Lo que pasa que hubo una época donde yo, eh, durante ocho años, fui director de cultura, ¿Sí? Y no me parecía como ético uh -huh. eh, tener un ser director de cultura y tener un lugar para, para hacer eventos, ¿viste? Y después cuando terminamos, in invertimos toda la energía en Divino Tango y juntamos un montón de aplausos y un montón de deuda. Y entonces, este, bueno, eso se postergó. Después vinieron los chicos, después hubo que arreglar la casa, después uh -huh. después que hubo, hubo, Sí, hubo, sí, claro. Hubo. Y ahora uh -huh. estamos siempre ahí como por llegar y... y Y quizás vos hablabas recién de condición de posibilidad, ¿no? Ojalá tuviéramos una economía que nos ayudara un poquitito más, que fuera un poquito más estable y que nos permitiera poderlo terminar. Porque lo cierto es que ahora, qué sé yo, eh, terminás el teatro y de los equipamientos industriales que tenés que comprar, con la recaudación del teatro compras una mesa. Sí. Y te falta una bacha, y te falta esto, y te falta sí, lo otro. Sí, además te falta eh, lo otro. pienso en que, en que, digo, ustedes han venido trabajando eh, en estos 30 años, bueno, apostando a lo artístico muchísimo, pero, mm. digo, no tenés que no, no, se, no pueden dejar de pensar en esto. Ustedes han, también han, han autogestionado sus agendas. Sí, sí. Digo, sí, hay como sí, un trabajo, ahí sí. y casi que son como desde los primeros espacios que van. Sí, sí, es un espacio... Tienen mucho tiempo, nosotros durante mucho tiempo hicimos el único lugar donde había milonga Claro. Después, por suerte, aparecieron otros muchachos y eso nos permitió descansar y ahora hay toda una movida hermosa de tango. Son unos locos bárbaros eh, que le meten tango todo el día. y eh, bueno. Está buenísimo. Hasta en las escalinatas de, de la sí, universidad. Sí, está genial. Eh, nombraste Divino Tango, ¿Mm? eh, un espectáculo de, del año 2000 que ¿Mm? tuvo proyección nacional, un sí. espectáculo precioso. Eh, muy trabajado mm. estimo por, por la puesta en sí, escena que, sí. que se veía eh, que fue Divino Tango para el Salitral? que fue para vos Divino Tango? ¿qué te permitió? Sí, fue un crecimiento muy importante para nosotros primero creo que nos, nos permitió tener una presencia en toda la provincia mm. importante mm. importante porque aparte vos hablabas recién de posicionamiento político ¿no? y cuando nosotros pensamos la puesta de Divino Tango queríamos que cuando lo hiciéramos en un gimnasio o en un teatro fuera mínima la diferencia, creo que lo logramos uh -huh. mucho esfuerzo ¿eh? claro pero lo logramos vos ibas al teatro español, siempre es mejor en el teatro claro. porque el teatro está preparado para eso pero vos ibas a a un gimnasio con un tablado y de repente veías el mismo show eh, la misma escenografía con algunos toques faltaban algunas, dos o tres cositas mínimas uh -huh. pero que era maquinaria no que que viajáramos con menos digamos, ¿no? uh -huh. y eso se logró con muchísimo esfuerzo y quizás tuvo no tuvo más proyección porque nosotros nunca transamos con los productores de Buenos Aires que nos querían poner el ballet y la orquesta. Nosotros muchas veces nos dijeron, "Bueno, quedan ustedes", Ajá. pero ponemos nosotros bailarín y la orquesta y nos vamos fuera. No, nosotros somos producto de la Pampa, somos pampeanos, somos nosotros y si no te gusta, uh -huh. seguimos por la nuestra. Y eso, bueno, sumado a toda una serie de condiciones económicas que se dieron, claro. que fueron terroríficas, <risa> 2000. Uh, terrorífica, eh, creo que duramos bastante, ¿no? Después nos estafaron estando afuera, hicimos una gira en Chile y nos estafó el productor y, y eso también, si hubiéramos podido completar la gira en Chile también hubiera sido un golazo porque de hecho hicimos dos funciones en el Teatro Municipal de Viña del Mar y ah, lleno hasta el precioso techo teatro. y se caía y artículos son un espectáculo al estilo Broadway y, y andábamos corriéndolo al productor que se nos acababa con la plata entonces mm. Sí, las otras variables que atraviesan. Que a que uno no ve a veces. Y que y... uno muchas veces como espectadora eh, no lo ve. No, claramente. no, ve, no. Eh, ¿Qué es el tango en tanto danza hoy? Yo creo que el tango es una posibilidad de, de estar, en, eh, de, de vivir el aquí y ahora, mm. bailando, bailando. Eh, Porque tango no te permite... Porque capaz que bailando un gato una chacarera estás un poco más lejos, ¿viste? Pero ahí estás abrazadito uh -huh. y si no estás realmente en un estado de presencia absoluta bailando uh -huh. con quien estás compartiendo la danza no lo puedes hacer. Y en estos tiempos donde todo está diseñado para estar más en el más allá que en el más acá uh -huh. eh, creo que tango tiene esa potencia increíble que por eso tiene que, que, que lo hace maravilloso. ¿no? Sumado a que nació como danza de improvisación y no hubo manera que lo pudieran encorsetar. Uh -huh. No hubo manera. Vos decís, el tango es, es, es el aquí y ahora, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo pensaba, digo, también se juega para construir ese aquí y ahora y como distintas temporalidades. En, en lo que es el bailarín que comanda, que eh, tradicionalmente ha sido ocupado por el varón, sí, sí, sí. Eh, y, y lo que es eh, la figura de quien a, quien se deja llevar por por este varón. Digo, el varón, vos, en tanto bailarín de tango, tenés que anticipar uh -huh. una fracción de segundos. El, el que conduce, el que sí. El que conduce tiene, el que, conduce, anticiparse tiene que anticiparse. Y, y, y, y el, el lugar de la mujer o de, de quien se deja conducir Eh, va digo tiene que es más presente si se quiere es más difícil escuchar que hablar siempre mm. entonces eh, ese rol eres. es mucho más complejo sí. claro. porque conducir también es, es difícil porque ¿Mm? también si te conduzco mal te hago chocar contra todo claro, el mundo y claro. no, no, son difíciles las dos cosas pero en líneas generales yo creo que estamos más diseñados los seres humanos para monologar que para escuchar y tener un diálogo franco y sincero entonces eso también Eh, se traduce en la danza ¿no? en la danza de pareja eh, también se juega el, el poder mm, sí ¿no? como se juega en cualquier relación en humana cualquier acto humano, y entonces eh, ahí se hace muy presente en el tango, porque es una danza de improvisación entonces si yo todo el tiempo estoy monologando, mm, es como no. que si mm. vos me invitarás acá y solamente hablarás vos claro <risa> o claro. eh, al revés, hablarás solo yo, ¿no? Eh, vos decís esto y, y pienso, eh, el tango también es una conversación entre los dos. Sí, sí, sí. Hay personas que están, digo, entre dos sensibilidades, digo, hay que poner mucho de la fibra de entregarse a esa cosa. Lo que pasa es que debería ser en cualquier danza. Eso. Eso debería ser. Sí. Cuando, viste, cuando antes hablábamos del caso de la danza folclórica rural. Sí. Eh, y ahí hablábamos de esto de de esta pérdida de este vacío de contenido en cuanto a lo que es el, la, la creatividad y la intervención del bailarín popular eso tiene que pasar en una samba en un gato en un triunfo o en lo que sea porque así nacieron uh -huh. entonces sí lo que tuvo el tango que no se lo pudieron quitar uh -huh. no encontraron manera de sistematizarlo uh -huh. era tan complejo se reveló siempre desde su no revendía que no pudieron esto como era más suelto y se parecía en algún poco más a otros bailes lo intentaron con la samba y le salió mal. Uh -huh. Con la samba tampoco pudieron. Uh -huh. Con el chamamé tampoco pudieron. Tal vez lo que voy a decir es um, medio tonto, pero dijiste el tango y dijiste la samba que no pudieron y pienso que son dos danzas donde la sensualidad de quienes bailan está permea sí. hacia el, sí. los espectadores también. Sí, sí. Digo, ¿será por eso que, que hay algo en no, que se resiste, no. que no, se sustrae, no, no. porque es algo muy muy propio de lo humano, esa sensualidad puesta al bailar? El ser humano está no está diseñado para repetir, para eso están las máquinas. Los robots lo hacen mejor. La vida es transformación, cambio permanente, segundo a segundo. El ser humano está diseñado para eso. Claro. Es, Entonces, el ser humano repite... Mirá, acá te lo voy a desde otro lugar, lo voy a decir desde el psicoanálisis, el ser humano repite desde otro lugar, desde lo inconsciente y claro. desde algo que, que no sabe por qué lo repite, pero, pero digo, cuando hay constante. un acto ahí puesto consciente tiende más a hacer otra cosa. Lo que pasa es que después eh, el problema es cuando aparece el, el, el, la técnica. Claro. Digamos. Volvemos al inicio de la conversación. Claro, entonces volvemos a lo que es pensar qué se enseña, mm. cómo se enseña. Entonces, si yo vos te enseño todas cuestiones cerradas, te digo, mira vamos a aprender este pasito, solo este pasito para intervenir la chacarera, solo este pasito para intervenir el zapateo, solo este pasito para, este pasito para, y no te doy las herramientas para que vos uh -huh. te deconstruyas eso y lo puedas eh, armar desde tu propia subjetividad... No te estoy dando las herramientas uh -huh. para que vos intervengas en la danza. Sí te tengo que pasar algunas construcciones porque si no, no existiría el lenguaje. O sea, el lenguaje existe porque de algunos Obvio, acuerdos mínimos claro. tenemos. Sí, sí. Entonces, eh, cuando uno va armando la lógica de la enseñanza de ese lugar, entonces yo uh, transformo la enseñanza, la pongo en función de no alterar la naturaleza uh -huh. de la danza uh -huh. que es un hecho creativo popular uh -huh. que tiene que suceder en ese momento y que tengo que poder responder espontáneamente uh -huh. a lo que esa otra persona me está proponiendo claro. pero para eso vos tenés que tener recursos con que enfrentarlo porque si no tenés ningún recurso te esto, digo ay que... dale expresada dale contestale claro, claro. Y, ¿no? te vas mirando como diciendo che meneada esto mire, ah, la lo que... hemos hablado muchas veces eh, con otros invitados que por ejemplo con músicos Eh, con distintos músicos, en cuanto cuánto hay de, imp de improvisación a veces, en, en, en, incluso en una actuación ante el público. Y hay de los recursos que vos tengas más. Claro, y, y todos concluyen en esto, si no hay trabajo, no es improvisación, es bueno, esto que decís vos, hago lo que me parece y, y dejas al otro casi desamparado, uh -huh. ¿no? a tu, en el caso de la danza, en, en, para bailando, no lo dejas como... Yo creo que es como con un diálogo el repertorio mm. de las ideas o de las palabras. Mm -hmm. Si vos tenés una sola ideita, está medio mm -hmm. complicado. claro Si vos tenés sí, sí, más no tenés, ideas, no tenés más palabras, entonces es como que te mueves más tranquilo. Mm -hmm. Y eso es responsabilidad, en nuestro caso, si nos pensamos como <coughs> como enseñantes, de lo que tenemos que transmitir. Eh, vamos llegando a, a, a, al final, se nos hizo corta la, la conversa, nos suele pasar... Sí. Eh, sí, ustedes eh, les quedó pendiente un trabajo con Edgar Morisoli mm. eh, que bueno, que como aconteció la fatalidad de, de su muerte y esta enorme pérdida que tuvimos eso quedó pendiente, algo de eso ustedes hicieron mm. en la Feria del Libro sí. verdad en la apertura. Edgar tiene un poema precioso en el que él se pregunta para qué sirve el canto a fin de cuentas ¿No? Y, y el poema dice sirve porque no sirve y es, es muy bello muy bello porque jamás el canto se rendirá de hinojos sino junto a la cuna ni humillará su frente sino para la pena y yo te pregunto a vos pablo para qué sirve la danza para qué sirve el baile Me parece que sirve para expresar eso que no podemos expresar con palabras porque hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Uh -huh. Viste que hay toques, hay miradas, uh -huh. hay distancias, uh -huh. ¿no? que, que son solo posibles desde la comunicación gestual. Uh -huh. eh, de gestual, no digo la morisqueta, ¿no? No, sí, no, de no ge, de sí, claro, de, ¿no? De, poner de, de poner el cuerpo a disposición de, de lo que, que hay que transmitir. Creo que hay cosas que la danza... Eh, Hay una frase que se usa mucho en la danza que si te lo pudiera decir, no te lo bailaría. Claro. O si lo pudiera escribir, ¿no? O si lo pudiera, entonces eh esa sensación física, cinética, hm, uh -huh. inexplicable que no, no es traducible. Uh -huh. Sí, bueno, ¿no? siempre insistimos acá, y sobre todo cuando tenemos escritores o escritoras, en los límites del lenguaje, ¿no? En que hay un dónde, punto ¿no? que el claro. lenguaje no alcanza para poder transmitir, y entonces, bueno, podemos uh -huh. pensar que a lo mejor en ese límite que el lenguaje encuentra, que muchas veces decimos, bueno, se encuentra con el lenguaje poético, que siempre va un poquito más allá uh -huh. que, que este este lenguaje narrativo, eh, y, y pienso que por ahí la danza aparece cuando también el lenguaje poético narrativo y el lenguaje poético llegan a su límite aparece otra cosa que también tiene sus límites pero digo bueno hay otra forma de decirlo y sí, aparte con, el con otros elementos el, el, el movimiento es como el sonido uh -huh. como el gesto o sea son abstractos eh, depende de todo un relato que vos construís con eso el sentido que le das entonces me quedo eh, pensando en, en en que no en, este, en tu encuentro con el bandoneón que me parece un encuentro precioso con Fahito, una persona la que sí. también eh, estimé un montón yo eh, siempre quise tocar pérdida. el bandoneón eh, yo estoy cumpliendo un sueño claro ¿No? y tal vez pensando en mi retiro como diciendo, bueno, ahora cuando ya no pueda mover las, más las patas a, me va a quedar un tiempo más donde voy a poder mover los dedos <risa> viste así que sí, sí estoy con eso y martirizando a todo el mundo con el bandoneón y, y bueno, que se lo fumen jajaja <risa> seguro. Bueno Pablo eh, vamos llegando al final, te voy a proponer otro brindis eh, para sí. a, a, con este eh, rico vino Arumco que nos acompaña, vino pampeano no, eh, ¿Cómo se pasó con esto? Esto es, esto es tremendo viene, ¿Viste que es muy rico vino? Este sí. es un, un Malbec Corte Roble eh, que está muy rico eh, Pablo, eh, proponeme invítame a brindar por algo que vos quieras brindar en este programa con nosotras Eh, quiero brindar por los sueños y quiero brindar eh, por el amor. Me parece que es, es el amor hacia o a uh -huh. lo que mueve la utopía, lo que mueve los sueños. Por los sueños, por el humor, por el amor, por el humor. Por el humor, también, también, me equivoco, por, el humor por el amor por el humor, por la utopía y los sueños. salude salude muchas gracias no, por haber vos. venido un afecto enorme para, para Alba también y para todos y todas las que forman el Salitral en bueno, estos 30 años y así eh, nos despedimos hasta dentro de una semana cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones este programa que hacemos con la India Agustín Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliano Taviano que tengan todos, todas, todes una buena noche